Recuerda, cada día sábado, desde las 10 de la mañana, presentamos tu programa Sencribal. ¿Y qué es Sencribal? Sendas Cristianas Valóricas. Un espacio para la reflexión, conversación, hablar de temas contingentes, lo que ocurre en la sociedad. Todos pueden participar. Recuerda, todos los sábados, desde las 10 de la mañana, junto a Mario Ibáñez Serega. Recuerda llamarlo en el horario del programa al 22 872 7871 CENCRIBAL junto a Mario Ibáñez Cerega. Visita la página web www.cencribal.cl y sus redes sociales.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 Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Hola, buenos días Estamos ya en el estudio de Radio Puente Alto 107.5 Para compartir junto a ustedes De la primera edición de la tercera temporada de Sencribal Que es Sencribal, Sendas Cristianas Valóricas ...pero nuestro objetivo, nuestro, eh, nuestra línea de trabajo... ...es poder compartir junto a ustedes temas relevantes... ...temas contingentes... ...y la verdad que tenemos varias sorpresas en esta tercera temporada... ...para compartir junto a cada uno de vosotros... ...así que usted puede invitar a, a sus parientes... ...puede invitar allí a sus seres queridos... ...puede invitar a sus amigos, compañeros de trabajo que en esta hora están eh, allí eh, junto a usted para que podamos compartir durante 120 minutos de un programa de gran importancia y de diversos temas, variados temas que serán eh, trascendentales que conversemos y que también podamos allí compartir de una manera muy especial eh, junto a cada uno de vosotros así que L, l, mientras usted los invita le coloco una cortina musical y eh, vamos a entrar de lleno al tema de esta mañana en mi no quedaron dudas fue una <música> clara aparición me ha saltado el corazón cuando te vi ayer te vi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 esta es una mañana eh, muy especial Me es muy grato de poder volver a los estudios de Radio Puente Alto Y la verdad que siempre eh, el poder compartir junto a ustedes Durante el tiempo que hemos estado en esta casa radial Acá en la provincia cordillera, en la cima del dial 107.5 También eh, hemos utilizado las redes sociales ...como son eh, Instagram y tenemos también Facebook Live... ...el cual estamos en este minuto eh, haciendo la transmisión en vivo... ...queremos que usted pueda eh, también integrarse a nuestros temas... ...a nuestra conversación y que podemos, y podamos juntos... ...y que podamos eh, analizar eh, allí en, de una forma interactiva de las grandes problemáticas que tenemos, cierto, como sociedad, eh, temas diversos que tienen que ver, cierto de diferentes índoles como le decía al iniciar el programa pero lo más grato por sobre todas las cosas gratas es volver a reencontrarme con ustedes y compartir de este programa que también posteriormente sal, saldrá editado allí y publicitado en eh, YouTube y ...podamos eh, juntos hacer algo diferente... ...así que vamos a ir de a poco adelantando las novedades que tenemos... ...de momento quiero que compartamos esta música... ...esta música que refresca el alma... ...refrigera el espíritu y nos llena de alegría... ...en esta mañana de día sábado 2 de abril... ...cuarto mes del año 2022... Y cuando son exactamente las 10 de la mañana con 7 minutos, queremos compartir de un programa muy especial y con mucho cariño para cada uno de ustedes.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 sin medir las consecuencias, sin un plan B. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión, solo pienso en ti. Sí, ahí tenemos a Jesús Adrián Romero, con un tema muy importante que nos está explicando y eh, entregando eh, un mensaje a través de este tema con muchos temas como muchas composiciones que él tiene y que en el fondo nos llevan a meditar eh, profundamente en la importancia que tiene para cada uno de vosotros, el compartir eh, lo que es eh, el mensaje, la reflexión cierto en estos tiempos tan complejos y tan eh, difíciles, ...en donde creemos firmemente que con eh, la unión y, y, y la verdad con la buena disposición... ...con la confianza, con la esperanza, vamos a reconstruir una sociedad... Eh, ...no tan solo chilena, sino que a través de la América Morena y del mundo... ...una, diríamos, eh, sociedad que nos permita el poder eh, eh, reconstruir valores... Reconstruir afecto Reconstruir muchas cosas que se han perdido en el tiempo Porque todos hablamos de lo que es eh, Cómo ha evolucionado la sociedad La sociedad ha cambiado La sociedad, ha, diríamos, se ha transformado Pero tal vez si lo miramos de diferente ángulo La verdad que usted podrá conseguir conmigo o no En mi opinión muy respetuosa creo que a veces cuando hablamos de cambio hemos retrocedido con respecto a los cambios no son cambios significativos y relevantes que nos permitan ser mejores personas, ser mejores familia, ser eh, la verdad una sociedad que gira en torno a a buscar eh, cosas que construyan, sino más bien de confrontación, estos cambios de repente están relacionados Eh, con eh, lo que significa eh, el tener una disputa, el tener punto de vista a veces eh, que son muy categóricos, que son eh, muy verticales y nuestro programa cumple el objetivo de ser transversales de poder escucharlos a todos, de poder compartir con ustedes ciertos temas que se dan en la semana y la verdad diversos temas bajo una mirada de Sencribán Así que, eh, mire, hay un tema muy, muy importante que nos habla so, com, como Jesús Adrián Romero en su composición eh, Este tema dice como la brisa, quiero que usted lo escuche y pueda también eh, allí eh, gozarse En lo que, bueno, lo que Dios quiere para nosotros, lo que cada uno quiere para sí mismo, para su familia Y, y a veces se torna difícil, complejo Pero no es imposible Así que les dejo con este tema Como la brisa Con el sonido de mi voz El viaje emprender por ti Mis pies me llevarán a donde Quera ser Y tot lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón. Pues tanos cuando empieza la mañana por si quiero soy venir eres como el viento que no avisa cuando hermoso tema que tenemos ahí como la brisa y la verdad que uno siempre tiene que cada mañana que amanece cada mañana que emprendemos un nuevo día, ser agradecido por el hábito de vida, indistintamente la corriente de opinión que usted tenga, indistintamente la creencia que usted tenga, pero lo más importante es que podamos siempre estar agradecido de que no por casualidad, eh, la verdad que empezamos un nuevo día, Dios nos concede el soplo de vida y ...y con eso eh, podemos hacer nuestras actividades cotidianas... ...más un fin de semana preparando el viaje... ...¿dónde irá usted? ¿A la costa? ¿Dónde irá usted? ¿Allí a una zona de campo? ¿Irá por el fin de semana por un descanso? Porque si bien es cierto, ven, venimos saliendo de vacaciones... ...pero eh, la verdad que nuestras vacaciones a veces... ...queremos que nunca terminen... ...y cuando estamos en esa línea... Siempre pensamos de que allí cualquier fin de semana Sea corto, sea largo como el que ya se aproxima Que es Semana Santa Nos va a permitir, cierto El poder eh, estar allí con la mejor disposición De poder tener un tiempo de eh, refrigerio, de descanso Así que quiero que usted pueda allí eh, llamarnos o pueda contactarse Usted me dirá de qué manera Usted me puede encontrar en Twitter ¿Cierto? Eh, me encuentra como Sencribal1, sencribal1. Eh, Me puede encontrar eh, Allí también En Instagram Y en Instagram Usted me encuentra como Conferencista 2022 eh, También me puede encontrar A través de Facebook Live ...que estamos en directo en este minuto... ...estamos eh, junto eh, allí a la radio en vivo e en directo... ...pero también está, estamos a través de la plataforma de Facebook Live... ...para que usted pueda integrarse... Eh, ...allí envíenos un mensaje... ...envíenos un saludo... ...envíenos allí eh, decir aquí estoy yo... ...cierto, hagan de norte a sur de Cordillera Mar... Eh, ...como también de otros países que nos sintonizan... Eh, ...y la verdad nuestros amigos de Argentina... Eh, ...aquellos que están también eh, allí en Miami, en Estados Unidos... ...República Dominicana, en Perú... Eh, ...tenemos amigos en Brasil... ...que siempre están conectándose con nosotros... ...que permanentemente en nuestra segunda temporada... ...estuvieron permanentemente ellos compartiendo... Eh, ...a través de las redes sociales y queremos saludar en forma especial eh, a Juan Sepúlveda, nuestro Juanito Sepúlveda que él estuvo de aniversario de matrimonio junto a su esposa y la verdad que me alegro de que ellos cumplan un año más de vida y juntos. Juntos eh, han creado sus hijos y ellos ya están eh, grandes pero ellos han cumplido su rol de madre y padre. Fíjese que en esta mañana mientras usted nos busca allí en lo que es eh, Facebook Live, estoy como Mario Eduardo Ibáñez Cerega. Para que usted más, más o menos si os ha invitado, Mario Eduardo Ibáñez Cerega. Con Z, Z E R E G A. Allí puede usted buscarme y puede compartir conmigo, puede cierto enviarme un mensaje, yo lo estoy viendo acá cierto en en, en pantalla. ...y podamos eh, conversar sobre temas y puntos de vista... ...que usted tiene diversos... ...por ejemplo... ...yo tengo en mi mano el periódico del diario La Tercera... ...del día 2 de abril, hoy día... ...en donde allí se analizan varios temas... ...que se han venido eh, creando durante los últimos días... ...nacionales e internacionales... ...bueno, el que ha marcado la agenda a nivel internacional ha sido eh, este conflicto que hay entre Rusia y eh, Ucrania este tema igual eh, mantiene preocupado a la comunidad mundial y eh, han habido mesas de, de, de conversación están avanzando lentamente pero esto puede pasar mucho tiempo para que haya alguna solución si es que la hay y también tenemos temas internos en donde me gustaría saber qué opina usted qué piensa usted Por ejemplo, un tema que se conversó mucho esta semana, que es el, el tema de cómo eh, poder crear un proyecto que hay de que en el metro hayan vagones que sean para damas y otros que sean para varones, para evitar qué cosa? El acoso que se produce en el metro de nuestro gran Santiago. ¿Qué ven ustedes eso? Han habido foros Han habido también concursos Allí en radios seculares Yo cuando me vengo en el vehículo de mi trabajo en la mañana eh, Ya que trabajamos de noche Y ahí me vengo escuchando En diferentes, eh, diríamos, emisoras Que preguntan a los oyentes eh, ¿Qué opinan acerca de este tema? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es saludable? ¿Deben haber otras medidas tal vez? Y no estas Pero por sobre todas las cosas, eh, lo importante es que usted también opine, ¿qué piensa usted? ¿Es bueno que se haga? ¿Que esto prospere o tendremos que tomar otras medidas para este tema del el acoso y puntualmente el acoso sexual en el metro de Santiago? Algunos decían en algún momento en, a través de, de mientras escuchaba en el vehículo Eh, también tendríamos que crear entonces micros para damas y micros para varones Tendré, tendríamos que segregar un poco la población chilena en donde eh, allí en los restaurantes hubiera un sector para mujeres y un sector para hombres entonces a veces se masifica este tema pero cuál es su opinión al respecto usted está de acuerdo con esto bueno es un tema que esta mañana quiero que conversemos el segundo tema que tendríamos que conversar usted sabe que allí eh, hay un eh, un proceso cierto eh, que delicado de quien fuera eh, general hoy en retiro general martínez eh, del ejército acerca de, de lo que es fondos reservados y que allí está en manos de un proceso diríamos eh, legislativo o sea, por el judicial, por el judicial. y eh, a través de este proceso también eh, se está viendo si eh, que la medida cautelar o un proceso definitivo eh, para eh, allí constatar de que hay fondos mal utilizados bueno, esos son temas delicados la verdad, y como tal el general, él se acogió retiro, asumió otro, diríamos, director de carabineros Eh, y también del ejército, eutesaquita eh, son prorrogativas del presidente saliente antes que él dejara su cargo de presidente, él elige lo que son en comandante en jefe, es prerrogativa, de acuerdo a la Constitución y a la ley, de él elegir lo que estarán por un periodo eh, futuro, aunque este ese periodo ya terminó y estamos en otro periodo pero eh, a, a, hubieron cambios en lo que es el, la, el, el directorio general de Carabinero, el directorio general de lo que es también en eh, el, el aspecto militar pero por sobre todas las cosas eh, este tema es un tema muy muy muy interesante un tema que ojalá se aclare porque los gastos reservados son gastos fiscales y la verdad que tiene que eh, por sobre todas las cosas primar, la veracidad de toda la información después tenemos eh, cierto en el diario en su página diríamos principal que nos dice el eh, desconocido origen de la controversia entre Chile y Bolivia por Silala eh, y usted yo sé que se ha informado acerca de esto que es un tema tema que parte en Cochabamba, en el país hermano de Bolivia, pero termina cierto, acá en Antofagasta, y conforme a la jurisdicción, cierto, eh, allí se ha presentado y que está en la corte de la Haya, de acuerdo, cierto, a um, eh, un oficio y un detalle de que envió en el gobierno eh, de la señora Michelle Bachelet en su momento cuando era presidenta y la verdad que eh, hoy se está debatiendo eh, acerca de la viabilidad de ese tramo que es complejo, eh, diríamos, en cuanto a solución aparentemente para ambos países. Sin embargo, eh, Chile aboga por eh, que sea un eh, espacio Eh, de libre, de tal manera que en, que en otras palabras no tenga injerencia ninguno ni otro país, sino que en el fondo esté bajo una soberanía en donde eh, se puede, puede hacer lo mejor eh, para ambos países después tenemos el mercado suscribe riesgo de una contracción de la economía chilena en el 2023 ¿no? sabemos que estamos en un escenario difícil, complejo muy complejo cierto, económico de acuerdo al presupuesto fiscal eh, pero también tenemos que asumir que esto es producto de muchas cosas, ¿no? es producto de la pandemia que, que, que nos acabamos nosotros y que fue a nivel eh, mundial eh, y que se destinaron recursos para IFE Eh, diríamos universal Que se destinaron en recursos Para las familias más desprotegidas Y esto trajo consigo también Allí que la billetera fiscal Ha sufrido eh, grandes inconvenientes Y de tal manera que se está ajustando Un poco el presupuesto Para recuperar una economía sana Porque han tenido que hacerse gastos han tenido que hacerse inversiones que van más allá del presupuesto que estaba estipulado... ...cierto, en eh, lo que es las esferas del el gobierno saliente y las que están en el gobierno actual. Dentro de todo esto también está el quinto retiro de los, eh, que los fondos previsionales... ...que tienen los trabajadores de este país, algunos postulan por el 10%, otros postulan por el retiro total... Esto se, de, se va a debatir pronto allí también en, en el Poder Legislativo Y la verdad es que qué sea lo mejor si lo uno y lo otro eh, La verdad que eh, por eso se va a entrar en un, en, en un análisis muy somero Para ver qué sea lo mejor Y tenemos también eh, cierto crónica de la noche en Santiago En donde hay allí una interrogante A comer y dormirse Hay un eh, editorial dentro del diario La Tercera Que nos habla eh, en el día de hoy eh, Allí a grandes rasgos eh, Pero es detallado también Acerca de este aspecto que es tan importante como esta crónica eh, Después tenemos eh, en, el, en la página central eh, Diríamos eh, allí eh, lo que se refiere al clásico universitario que ustedes saben que es el día de hoy Entre la Universidad de Chile En el aspecto deportivo me refiero Y la Universidad Católica Es parte de, de, de la diversidad que tenemos eh, Como programa y como Sencribal Nosotros los car caracterizamos eh, Por siempre lo hemos hecho Hemos estado en radio y a través de las redes sociales Por ser eh, la verdad de una línea bajo una mirada esencri, bajo una mirada vaórica, bajo una mirada informativa, bajo un punto de vista y todos son respetables pero transversal. Y en esta mañana o eh, de, antes de madrugada, la verdad medianoche se supo eh, también y no quiero dejar pasar esto, que uno de los grandes eh, hombres jugadores que jugaron eh, allí en, en la Universidad de Chile, Eh, producto de una larga enfermedad cierto, a sus 85 años ha dejado de existir Leonel Sánchez y él ya ha partido de este mundo Fíjese que eh, se abren varios eh, diríamos eh, casos que son sumamente importantes con respecto a Leonel Sánchez Leonel Sánchez fue eh, un, un gran jugador en sánchez fue de mucho temperamento lo vemos nosotros que en el mundial de 62 eh, que se realizó en chile chile históricamente nunca había tenido un lugar más alto que en el mundial de 62 el tercer lugar que fue en nuestro país y la verdad que allí también hubo una polémica con un jugador italiano en donde él es eh, cierto no le gustó una falta y allí le dio unos cuantos golpes cierto en aquella ocasión Eh, ...cerca del banderín lateral... Eh, ...pero son cosas del fútbol... ...y la verdad es que él ha dejado de existir... ...por gusto de una larga, larga enfermedad... ...estuvo hospitalizado en una clínica privada... ...durante bastante tiempo, fue dado de alta, llegó a su casa... ...se empezó a experimentar una mejoría... ...pero a su edad, ya son 85 años... ...la verdad es que sentimos su partida porque fue una persona que le dio también eh, mucho prestigio al fútbol nacional y otros tantos también que se han ido, como eh, Carlos Campos, que era también de aquella selección, otros que ya han envejecido, en fin. Pero también quiero ver un tema anecdótico para todos aquellos que son azules. ¿Sabe usted que también León Sánchez jugó en un tiempo por Colo-Colo, cuando era jugador activo? ...no sé si lo sabía... ...pero sí jugó por Colo Colo... ...y la verdad es que a quienes les gustan... Eh, ...cierto, eh, los colores blancos... ...el eh, Club Deportivo Colo Colo... ...que hoy está puntero... ...enque sea momentáneamente... ...también, cierto... ...vibró con el ballet azul... ...así que... ...hay muchas noticias... ...muchas cosas que conversar... ...y yo quiero dejarles... Eh, ...con un nuevo tema... Eh, ...en esta mañana y solo pienso en ti usted piensa en quién en su esposo su esposa usted piensa en sus hijos sus seres queridos pero también piensa en que dios es el amor de su vida está primero en su vida en su corazón solo pienso en ti en, eh, en ti analice este tema y ya volvemos cierto para seguir conversando sobre temas tan relevantes y tan importantes como es la actualidad nacional que se da semana tras semana Los dejo con este tema, solo pienso en ti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 Bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié y en mis barcos he quemado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 Sin un plan bé Solo pi sentir T has convertit en la me obsessió Solo pie sentir Er mi grava mi sol Solo penso sentir i eres a Cruz Quiero vivir bajo la sala pero vivir bajo las alas de tu amor Qué hermoso tema, ¿cierto? Eh, solo pienso en ti de Jesús Adrián Romero Gracias porque en sintonía también vemos que está allí conectado mi sobrino Rafael Cancino eh, Está viendo el programa Nos gustaría que nos dieran su opinión acerca de algunos variados temas que planteamos en esta mañana en el inicio del programa, desde las 10 de la mañana, cuando son las 10 con 34 minutos, pero vamos a abordar eh, temas que son sumamente, eh, otros temas que son sumamente importantes. Yo quisiera saludar también a Rafael y decirle que, bueno, me es muy grato que él esté conectado y les invito a cada uno de ustedes también a conectarse al programa, esta mañana el programa eh, Debemos hacerlo entre todos De tal manera que Usted pueda también opinar Hacerlo interactivo Y pueda decirnos eh, Qué opina acerca de toda esta variedad De programa de, de Diríamos de diferentes eh, eh, Temas que tenemos En nuestra mesa de trabajo Por ejemplo a gran, En un gran título eh, La tercera de hoy Nos dice los campamentos del 10% Y dice, en más de un tercio de los 345 municipios hay ocupaciones. Muchas familias han utilizado el retiro de sus ahorros para construir sus casas, pero ya no con materiales livianos, sino qué tipo de materiales de concreto. Y cuando nosotros eh, lo internamos en el interior de este documento, los tenemos que ir, ¿cierto?, allí a, en donde se desglosa claramente lo que es eh, este tema, que es el tema habitacional. El tema habitacional que eh, todos eh, quieren tener derecho a su vivienda y que es muy legítimo, ¿cierto?, Y la verdad que nos encontramos de que a veces es tan difícil el poder lograr avanzar en esta materia. Así que eh, yo quiero invitarle a que usted también pueda darnos su opinión. ¿Qué piensa acerca de este balance que hace cierto el nuevo ministro de la vivienda, eh, señor Montes? ...que eh, tiene mucha identidad... ...con la comuna de la Florida... ...él estuvo en el Parlamento... ...y hoy... ...obtenta y fue... Eh, de, ...elegido... ...fue nominado... ...como el ministro actual... ...del gobierno de turno... ...quiero que usted con todos estos antecedentes... ...y ya vamos a... ...profundizar sobre este tema... ...quiero que usted también pueda... ...allí... Eh, analizar en eh, eh, lo que es la vivienda como también mos, vamos a hablar de educación vamos a hablar de salud vamos a hablar de gente de calle vamos a conversar sobre lo que significa eh, en, en la vida de, de, de lo que es eh, la vida nacional el retroceso o avance que hemos tenido post pandemia que aunque no está terminada completamente pero sin embargo hay que cuidarse mucho eh, todavía ha bajado los índices considerablemente de hecho en algunos países ya eh, han eh, dejado de usar la mascarilla cierto eh, tapaboca como le llaman a algunos otros pero eh, nosotros eh, eh, estamos un poco cansados con esto, la verdad, pero esperemos también, pero también entendemos que hay que cuidarse y esperemos que pronto podamos tener avance con respecto a, a, a, al uso de la mascarilla en cada uno de los habitantes de nuestro país, que no podemos usarla usar la, diría, por normativa sanitaria en lugares públicos, eh, salvo lugares cerrados y con las medidas precautorias que ello requiere. ...vamos a amenizar este programa... Eh, ...pero no me dejen solo haciendo el programa... ...quiero que también usted se integre... ...que usted comparta, que usted me escriba... ...que usted me diga pienso esto, pienso esto otro... Usted ...que usted que quiera tocar este tema... ...que me llamara, que me escribiera... ...a través de las redes sociales... ...y mientras usted allí lo piensa... ...si está en su casa, está en el jardín de su casa... ...está a lo mejor allí de camino a su trabajo... ...está en su trabajo... ...está de vuelta de su trabajo... ...quiero invitarle... ...a que escuchemos... ...un tema... ...muy hermoso... ...que tiene Gladys Muñoz... ...y a través de Gladys Muñoz... ...vamos a escuchar... Eh, ...un tema que dice... qué bello ese día... ...porque aquí también tenemos que ver reflejado... ...que todo lo que nos acontece como sociedad está también a, a través de la Sagrada Escritura establecido como un hecho que fue declarado hace muchísimo tiempo atrás pero muchos dicen pero eso es parte de un pasado pero no podemos olvidar cierto que allí el un día para Dios son como mil años cierto, estamos de acuerdo en eso de tal manera que yo quisiera que usted pudiera eh, allí Eh, agregarse a la conversación de repente entran y salen eh, pero quisiera que usted pudiera escribir allí y decirlo eh, estoy aquí presente y quiero eh, también participar de la conversación creo que son temas muy relevantes, no podemos estar ajenos a la actualidad nacional y, y, y permita que, que usted pueda allí agregarse eh, usted pueda conversar sobre estos temas tan trascendentales Cuando ya completaremos también lo que recién le decía sobre el tema de eh, el, la vivienda, entraremos en el tema de la salud, las largas esperas que hay que tener, la educación, que para estos días se ha hablado mucho del término masacre, eh, la verdad que es fuerte, ¿no? pero eh, hay un, un gran eh, problema en los, en los colegios y esto eh, de una u otra manera tiene que arreglarse, tenemos que ser una sociedad mejor y para eso tenemos que todos colaborar, así que mientras usted prepara sus preguntas ¿qué le parece? vamos a ir a este tema musical que es bello ese día con Gladys Muñoz allí teníamos un tema muy importante eh, interpretado por Gladys Muñoz y la verdad es que eh, tenemos eh, que analizar sobre eh, lo que es la, la composición que tienen los temas de Gladys Muñoz eh, reconocida dentro de la vida cristiana y ha recorrido mucho y ahí después estamos escuchando eh, allí un tema que se llama las señales oiga a propósito yo creo que nadie quedó indiferente aunque se venía a venir de lo que fue la eliminación de Chile en forma definitiva para no, no ir a Qatar y la verdad que cuando vimos el partido y sentimos una gran decepción porque primero fracasamos con un técnico que nos trajeron ese horroera de origen colombiano, que la verdad que no tuvimos éxito, y después con el señor Lazarte, eh, un uruguayo, que tampoco dio resultado. Y ante eso, la verdad que nos preocupa, y nos preocupa quién va a ser elegido, porque ya Lazarte terminó el ciclo, y ya él no está trabajando en todo lo que es la unidad técnica, como jefe máximo, y eh, eso significa buscar un nuevo técnico pero ojalá encontremos un técnico que tenga proyección yo me quedo con un técnico como Bielsa Bielsa cambió eh, en, en, pero yo diría que un 90% algunos dicen San Paoli yo diría que San pablo vino a continuar que hizo un muy buen trabajo la selección de lo que Bielsa vino a ser a Chile cuando él recién llegó Bielsa era un eh, y es un profesional él, él eh, dormía en el Juan Pinturán en el complejo de Gortillo eh, eh, le cambió la mentalidad al jugador chileno porque no podemos olvidar que el jugador chileno eh, se creía, como dicen, en el cuento y él eh, con empatar, es cierto, eh, en un partido jugando con un equipo mediano ni siquiera Brasil o Argentina que son las grandes potencias de Latinoamérica eh, Colombia, en fin pero empataba con un equipo chico y era un triunfo y lo celebrábamos a todas luces pero sin embargo un día conversó con ellos y varias veces y les dijo, ustedes pueden ustedes pueden ganarle a Argentina ustedes pueden ganarle a, a, a Brasil y de hecho a Argentina eh, se le ganó y se le ganó en buena lid y se empezaron a, hacer, a producir partidos muy estrechos en donde la selección chilena la verdad que creyó ...a la mentalidad... ...que él... ...allí provocó los jugadores... ...y ellos ahora se creyeron... ...que eran, eran posibles... ...estaban dotados técnicamente... ...eran eh, jugadores que... ...si bien es cierto, no es como el tema Uruguay... ...en, en Uruguay... Eh, ...prácticamente ellos nacen con la pelota en la cuna... ...porque no es posible que un país... ...o sea, si lo miramos así como someramente... ...con 3 millones y un poquito más de habitantes... ...tenga tantos jugadores de exportación... ...entonces... Eh, usted miren nomás... Eh, 3 millones de habitantes... ...ahora serán, no sé, pues serán tres millones y tanto... 4 millones de habitantes... ...en todo el país... ...y nosotros en Santiago... ...cierto, estamos llegando... ...a 8 millones y fracción... ...y en todo Chile... 18 millones y fracción... ...entonces... ...hay un fenómeno... ...que es digno de analizar... Ellos trabajan en escuela de fútbol desde muy pequeño Ellos trabajan, cierto, allí eh, muy profesionalmente, en los colegios, en academias de fútbol. Y la verdad que eh, nosotros estamos lejos de eso. Aquí también hay que invertir, invertir en, en, en, en las divisiones menores, de tal manera que el jugador nuestro se acostumbra a muy temprana edad, cierto porque la, el recorrido y la vida del jugador es corta. Un jugador los 33, 34 años ya un jugador que está en la cúpide De su carrera y ya viene en bajada Entonces Hay varias cosas que tenemos que analizar Y eso, esa frescura tiene que darle a un técnico Que realmente Cierto, tenga motivación eh, Sea un muy buen Profesional No digo que los demás no lo sean no Tienen su manera de trabajar cada uno Pero no podemos nosotros depender Toda la vida, como siempre dependimos Hasta que llegó el señor Bielsa y San paulo también eh, fue un continuador de aquello de eh, el poder eh, cierto eh, cambiar la mentalidad de que era era posible eh, ir más allá era posible ganar era posible triunfar y así se consiguieron los triunfos entonces vivimos en la gran decepción en la semana pero también entendemos que este es producto de un trabajo mal hecho producto un producto de un trabajo que en forma de directivas fue mal hecho. ...elegido mal los técnicos que se trajeron... ...y lamentablemente eh, yo creo que el fútbol chileno... ...tiene como para invertir en un buen técnico... ...con una mentalidad ganadora... ...y que en el fondo logremos triunfos... ...que es lo más importante... ...bueno quería compartirle esto... ...porque sé que a usted le interesa este tema... ...porque usted también ve fútbol... ...oche también juega... ...cierto... ...también tiene tiempo para estar en la iglesia... También tiene tiempo para colaborar, para estar en las actividades, en los medios de gracia de la iglesia, pero somos seres humanos. Y como tal, cierto eh, nosotros eh, debemos eh, estar en todos los ámbitos de la vida nacional, como también estar en las mesas de diálogo, en las mesas de conversación. La iglesia aprecia mucho terreno en eso, está muy lejana. La iglesia es la más indicada para poder actuar como mediador para conversar sobre temas que son contingentes, el tema de la macrozona sur, el tema de los migrantes en Colchane, en pasos fronterizos no habilitados, uno de ellos colchana ya en el norte de nuestro país, entonces la verdad que tenemos que tener una visión eh, un poco más amplia para poder participar a través de consejos pastores, a través de la agrupaciones de pastores, a través de, de lo que es la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que está allí en La Moneda. Eh, no podemos siempre quedarnos en la crítica, cierto de que no los consideran, que no los toman en cuenta. No, la iglesia se ha ganado un espacio. La iglesia, ante la ley, tiene las mismas condiciones que, que la, las iglesias eh, poderosas, la iglesia cristiana, eh, católica, apostólica, romana en este país, lo que pasa es que el trabajo nuestro a nivel global no estoy hablando a nivel centralizado de iglesia, a nivel global eh, diríamos de participar en la actividad nacional eh, está muy retrasado está muy, muy, muy retrasado y tenemos nosotros que invertir en eso también, tenemos también que ser una fuente de bendición para crear universidades cristianas ...y si la hay... ...bueno, mucho más... tenemos que cre crear hogares... ...de ancianos... ...hogares de niños... ...que tengamos directores cristianos... ...en hogares de niños... ...que tengamos, cierto... Eh, ...allí eh, que participar... ...en todo lo que es congreso... ...en todo lo que es seminario... ...y también poder aportar... ...para lo que es la actividad de gobierno... ...central, gobierno regional... ...y también gobierno comunal... ...nosotros acá en Puente Alto... ...gracias a Dios tenemos... Eh, ...muy buena acogida de... ...nuestro alcalde... Eh, ...cierto... Eh, ...don Germán Codina... ...hemos tenido varias reuniones... ...pertenecemos a una agrupación que se llama Somos Uno... Eh, ...gracias a Dios pertenezco al cuerpo directivo... ...y la verdad es que... ...hemos estado un poquito detenidos... ...pero tenemos que tirar para arriba... ...tenemos que buscar las vías... ...de poder insertarlos en la comunidad bajo nuestra formación cristiana. Entonces, cuando uno habla de lo transversal, es que todo lo que es transversal, ¿cierto?, pueda eh, allí identificarlos a nosotros y podamos avanzar plenamente en temas que son tan importantes y que debemos dar nuestra opinión, debemos dar nuestro, eh, diríamos... Nuestra apreciación para poder construir una sociedad mejor. Mientras nos vamos a este mundo. Pero mientras Jesús decía, yo trabajo, ¿cierto? Y también nosotros tenemos que trabajar. Trabajar incansablemente los seculares quienes trabajamos lo secular, pero también lo espiritual. Y debemos ser entes y mediadores espirituales. ...en un gobierno... ...que se necesita mucho... ...cierto... ...trabajar... ...para abordar temas tan importantes... ...como es... ...cierto... ...lo que ya le he mencionado... ...salud, educación... ...vivienda... Mmm, ...y tantos otros temas... ...que nos tienen muy a maltraer... ...y de tal manera también enfocarnos... ...en aquellos conflictos que son de difícil solución... ...yo no digo que sean fáciles... ...pero también lo que es... ...el día viernes por ejemplo... Eh, allí eh, en eh, los disturbios creados porque ya eso como que se ha, diríamos, calendarizado todos los viernes estamos en un gobierno eh, y se hacía todos los viernes después pasó eh, pa estamos en otro gobierno y sigue pasando pero cuál es el fenómeno de fondo me gustaría que usted también pudiera opinar cómo poder solucionar esos temas no podemos todo el tiempo estar en medio de destrucciones, de, de conflictos, de divisiones porque eso no nos conduce a construir debemos buscar la unidad para construir cierto un mundo mejor está también allí con nosotros eh, Zayda eh, un saludo para ella eh, le bendecimos y a todos les saludamos con mucho cariño, que nos están viendo en esta hora de la mañana ¿Dónde? Del estudio de Radio Puente Alto ¿Cómo la encuentro? Me preguntará usted 107.5 FM Allí en la cima del dial Allí usted la busca Y allí usted puede eh, participar de nuestro programa Y también a través de Facebook Live eh, Quienes son mis amigos Se me pueden ver ...o le prestan allí a su amiga... A su amigo, a la familia... Eh, ...queremos ver el programa... ...préstele, dígale cómo... ...cómo ingresar a Facebook Live... ...a través de lo que es... Eh, ...la plataforma... ...y poder ver el programa... ...tendremos, como le decía al comienzo... ...música, tendremos... ...temas de análisis... ...profundizaremos en temas... ...que ya le he, le he mencionado... ...le he conversado... ...y vamos a ir a otro tema musical Tienen tu color Escuche este tema que es muy, pero muy, muy importante Y seguiremos conversando No se vaya Usted que está ahí, no se vaya Un tema que nos refrigera el espíritu Que nos alienta Y la verdad que escúchelo con detención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 haciendo memoria delante de ti no te son olvidado de lo que escribí pero me conoces y es tu decisión mientras usted prepara las preguntas ya se van agregando de a poquito y eh, quiero también mencionarle qué opina usted sobre la constitución que se está preparando la nueva constitución la nueva carta magna que regirá durante los próximos 50 años los destinos de un país como es la república de chile se han hecho bien las cosas se está analizando sobre la importancia para a ver para toda la comunidad que ¿Para todo un país? ¿O se está en alguna medida parcializando y, y está cargando a un lado? Bueno, buena pregunta, ¿no? Eh, la verdad que este gobierno se ha declarado un gobierno eh, feminista. Eh, yo la verdad que tengo mi opinión al respecto. Yo, yo creo más en un gobierno eh, que sea igualitario. Es decir, que hayan hombres y mujeres, ¿cierto?, para que puedan ejercer no porque sea machista porque no lo soy pero que sea partidario soy partidario de que hombres y mujeres puedan estar en las grandes esferas gubernamentales pero eso se declara machista y como machista también eh, eh, allí en el tiempo eh, la sociedad me refiero al ser eh, machista eh, la verdad es que eso pasa la cuenta pero este gobierno de hecho de hecho ...primero tiene varias cualidades... ...es un gobierno joven... ...es un gobierno con muchas personas jóvenes ...muy profesionales... ...de mucha capacidad... ...y quizás con... ...poco peso a lo mejor político... ...experiencia política más bien dicho... Eh, ...ahí el más antiguo es... Eh, ...el señor Montes... ...que viene durante muchos años... ...en la política contingente... ...pero pienso... ...de que debe haber una... Eh, ...una mirada de que nuestro gobierno actual elegido por el pueblo y eso debe ser aceptado legítimamente y es así en una era democrática también hayan mujeres y hombres cierto que podamos eh, y otro estamento de este país puedan eh, ser partícipes activos de lo que es los eh, grandes acuerdos para lograr eh, un bien común que es el avance de nuestro país. ¿Le parece? Prepare su pregunta. Mencione la sin temor. Allí colóquela en el Facebook y acá lo analizaremos. ¿Usted cree que más allá de su creencia, su esperanza? Eh, y la respuesta que viene de parte de Dios ¿Dios es más que un concepto? Veamos lo que nos dice Jesús Adrián Romero Yo lo comparto plenamente Jesús, más que un concepto Dios, más que un concepto Más que una forma de crecer Más que una forma de creer Más que un concepto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 en las estrellas que brillen tu gloria sobre mi Señor. Más que preceptos que me rodean, más que religión, más que respuestas a mis preguntas, más que convicción, más que una forma de vivir. Más que un camino que seguir Como mi respirar Quiero sentirte cerca Quiero que seas tan real Como una luna llena Algo tan natural Como luz en las estrellas señor qué importante esto ¿eh? muy importante eh, un poco continuando con lo que recién les mencionaba eh, los campamentos del 10% mire en el artículo que aparece en el interior del diario la tercera del día sábado 2 hoy del mes de abril cuarto mes del año 2022 nos dice en Chile o el Chile de las tomas y la, y la crisis habitacional que dejó la pandemia y vamos a tomar algunas pinceladas dice las familias que viven en formas de tomas o que son parte de esta población y han aumentado fuertemente en los últimos dos años. De hecho, en más de un tercio de los 345 municipios hay campamentos. Mire, en más de un tercio de los 345 municipios hay campamentos. Muchas familias han utilizado el retiro de sus ahorros para construir sus casas ya abiertas no con materiales livianos, sino que de concreto. Pero aquí entramos a un tema también que es evidente. El material de construcción hoy en día está sumamente caro, como muchas cosas, con relación a algunos años atrás. Y hoy poder construir algo sólido cuesta dinero. En el artículo dice el 12 de julio del 2020 el plan aún vivía la etapa crítica de la pandemia, más de 1.8 millones de personas habían perdido su trabajo, producto de las cuarentena y la pobreza se expandía tan rápido como el coronavirus, horas antes la Cámara de Diputados aprobaba el primer retiro del 10%, del 10 de los fondos de la AFP administradora de fondos de pensiones como medida de emergencia para paliar la crisis quizás fue esto último la esperanza de tener dinero en efectivo de inmediato lo que motivó de a decenas de familias tomarse un terreno en Cerrillo donde hasta 1995 funcionó ¿Qué cosa? El vertedero Lo Errazuris. Y comenzar la construcción de sus casas, no con media agua, sino con ladrillo y cemento. La noticia de la toma corrió rápido entre las familias más necesitadas, en especial la población migrante. El día 20 de ese mes, un grupo de 50 haitianos llegó al lugar delimitaron sus espacios y comenzaron a instalar sus casas ¿Qué me dice usted y la ocupación no ha parado de crecer hasta hoy en menos de dos años el campamento nuevo amanecer el cerrillo se convirtió en el mayor de la región metropolitana y el segundo más grande del país Hay viven entre 9000 y 10000 personas de las cuales el 85% son migrantes. Buena estadística, ¿eh? con una extensión de, cien, de 20 hectáreas ya es más grande que la historia que la histórica toma de Peñanolén. Mire, estamos hablando una extensión de 20 hectáreas. La ocupación es tan grande que los mismos vecinos la organizaron en 11 zonas por donde pasan más de 50 calles que ellos dibujaron. El lugar tiene de todo, varios negocios de barrio, canicerías, dos restaurantes, uno llamado Dubai, ferreterías, una pizzería, una iglesia evangélica, todo menos agua alcantarillado y conexiones eléctricas estable. ¿Por qué creció tan rápido? ...porque estas familias no pudieron seguir... ...pagando su arriendo... ...no se trata de migrantes que hayan dejado... ...los últimos meses... ...a Chile... ...sino que en su mayoría son familias... ...de prácticamente... ...chilenas... ...que llevan varios años en el país... ...pero no lo suficiente como para adquirir... ...una vivienda... ...y que vieron en el retiro... ...de sus ahorros... ...una oportunidad para tener su casa... ...uno de, uno de los dirigentes... Todas las líderes de las tomas son mujeres. Es Pamela San, Santisteban, peruana, cuya madre postuló y por años al subsidio de vivienda sin lograr, lograrlo. Y a quien la pandemia la obligó a moverse a la toma. La mayoría de los que llegan acá vienen con la idea de quedarse definitivamente porque no han logrado encontrar otra oportunidad de tener un trabajo derecho propio y vivir dignamente la verdad que allí el ministro de la vivienda tiene un trabajo bien especial ¿cómo poder allí entrar en una, en una solución de este tema de la vivienda hay que invertir para invertir, no es un momento oportuno para invertir, estamos en sobreendeudados, no tanto, pero estamos sobreendeudados, tenemos que ver el tema también, pero es legítimo y razonable, que todos quieran vivir dignamente, pero tenemos el tema también de lo que se ha creado en los colegios, con esto de bullying, con esto de violencia, con esto que se ha llamado, y reitero, masacre, y la verdad es que están todos preocupados madre, padre, qué va a pasar con el hijo eh, en el colegio que le peguen que el, en fin, yo creo que la violencia ha crecido tremendamente en todas las esferas de nuestro eh, mundo en el cual estamos insertados y después tenemos las la grandes esperas la, eh, los grandes tiempos que nos produce el poder adquirir ...una hora para una intervención quirúrgica... ...para una atención médica en el servicio público... ...y otros temas más tenemos... ...que llega mucho migrante, se cierra el paso... Eh, ...la verdad que igual pasan... Eh, ...aún con todas las medidas de seguridad... ...y en estado de excepción... Eh, ...tenemos el tema de la violencia... De mesurada que se ha producido en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos ya no tan solo hablamos de Santiago hablamos de norte, sur, en diferentes lugares yo sé, esto preocupa porque la verdad que vamos por un camino que no es el más correcto y no es el más sano pero nuestra confianza y nuestra acción debe estar allí directamente involucrada a que seamos parte de la solución Y como parte de la solución es que también nosotros podemos insertarlo en los grandes acuerdos O en las grandes conversaciones, en las grandes mesas de diálogo En donde la iglesia, en donde los representantes de la iglesia Tienen que tener una altura de mira para saber que somos importantes en la fe Pero somos también importante en la acción Fe y acción no podemos ser tan partidistas y pensar solamente en los que están cerca de nosotros. Porque hoy, si usted predica en una calle, en una plaza, entrega un mensaje de reflexión, entrega un mensaje del Señor, son pocos los que se acercan. La gente vive despraudada, la gente vive solucionada. Pero sin embargo, si buscamos vías que en ellos refleje una, una real respuesta a sus necesidades, vamos a sentirnos también nosotros que estamos cumpliendo una labor que es sumamente importante de insertarnos en lo que es los grandes puntos de encuentro y que se busquen las soluciones bajo una mirada cristiana como la tiene Senkribal, humildemente lo digo cuando fue creado que es sendas cristianas valóricas, creemos que todo es posible con diálogo, cuando se rompe el diálogo es muy poco lo que se avanza pero cuando el, el diálogo está allí permanentemente y buscamos la fórmula de poder avanzar, vamos a lograr lo esperado bien eh, vamos a pedirle a aquel que están enfermitos aquellos que están delicados aquellos que están, diríamos eh, pasando un momento difícil aquellos que están con desesperanza aquellos que están con depresión aquellos que están eh, cansados de vivir aquellos que están desilusionados aquellos que están eh, pasando un momento gris en días difíciles yo les pido que se comuniquen con nosotros al teléfono de la emisora o se comuniquen a través de Facebook nos escriban y podamos eh, allí tenerle en nuestra agenda de peticiones de oración orar por ustedes y antes que termine el programa de esta mañana cuando son las 11 de la mañana con 13 minutos nos queda ya poco vamos a tener un momento de oración por cada uno de ustedes pero usted tiene que decirme yo necesito que ore por mí yo necesito que pida por mí yo necesito que reze por mí yo necesito que encomiende al Señor al Dios de los cielos que, que, que clame por mí y por cierto que lo tenemos que hacer porque es parte de nuestra labor así que quienes están en esta hora viéndonos Eh, allí todavía y los que se van a agregar les invito, no tan solo hoy es nuestro único problema, no hoy día partimos y todos los sábados de 10 a 12 del día vamos a estar con Sencribal y Sencribal es eh, y tiene como, como carta presentación se creó con esa finalidad de cumplir, de tener primero una visión después de tener eh, cierto, una misión tener una acción Y después, cierto, tenerlo transversal, que a través de lo transversal podamos nosotros enfocar los diferentes puntos de vista, pero no queremos las puras conversaciones. Si tenemos que estar en reuniones que tienen que ver con personas indicadas para ir en busca de soluciones. Yo creo que la labor de la Iglesia es que debemos asumir esos grandes desafíos, hacerlos parte nuestra, porque no basta, lo más importante es la oración, pero también es importante la acción, no olvidemos que allí Jesús dijo la fe sin obra es muerta y viceversa, puedo tener obras y si no tengo fe no alcanzo nada. Yo tengo a varios, a varios tanto en Chile como en el extranjero que están permanentemente en mis redes sociales, todos los días hay un mensaje, todos los días hay allí un, un, una palabra de, de aliento y un tema musical ...hay un flyer que está allí, cierto, indicando eh, lo importante que, que es eh, el poder estar junto a aquellos que lo están pasando mal... ...como le decía yo, nosotros partimos primeramente como Senkribal con un enfoque de entregar un mensaje... ...un mensaje de reflexión, un mensaje con fundamento cristiano y ese mensaje nunca debe estar dejado de lado... En la segunda temporada de, de, de Sencrivale empezamos a tratar temas diversos que tenían que ver con la actualidad nacional, con la actualidad internacional, ¿cierto? Y tratamos eh, temas como la eutanasia, tratamos temas cuando allí es declarada una persona con cáncer, tratamos temas, eh, ¿cierto?, que tiene que ver la familia, que tratamos temas que tienen que ver con las migraciones, ...tratamos temas como eh, eh, allí los organismos internacionales... ...como la OEA, como la ONU... ...tratamos temas de la migración y diversos temas... ...en la segunda eh, temporada de Sencribal... ...pero hoy estamos enfocados a tratar temas contingentes... ...ocurridos en la semana... ...y también con mucha disposición... ...de poder involucrarnos en la actualidad nacional y poder participar de los grandes acuerdos que tienen que haber, que no tan solo son para un sector, porque Chile, nuestro amado país, lo construimos entre todos, y la Iglesia tiene mucho que decir, de tal manera que no nos encerramos tanto entre cuatro paredes, sino que seamos parte de la solución, y como parte de la solución bajo una mirada cierto cristiana, como la tiene eh, la mirada de Sencribal, senda cristiana valórica, esperamos avanzar y crecer mucho en este aspecto le parece que vayamos a un tema musical otro tema musical y vamos a escucharlos eh, qué es muy importante tu palabra a ver qué mensaje nos trae este tema tu palabra Cuántas veces usted se ha sentido defraudado o defraudada? ¿Cuántas veces se ha sentido desilusionado o desilusionada? Mire, aquí hay un tema que deparata mis sueños. Escúchelo y fortalezca su espíritu en el mensaje que hay en este tema en esta mañana. que sueñas tú que mueve tu interior qué hermoso tema, ¿cierto? se desbaratan mis sueños ilusiones que nacen ilusiones que crecen ilusiones que se fortalecen y que se derrumba muchas veces, y produce una tremenda desilusión. Yo quiero en esta hora meditar algunos minutos en un mensaje de esperanza, en un mensaje de fe, en un mensaje de acción, en un mensaje que pueda traer aliento, a sus vidas, a su hogar, a su corazón, esperanza, mucha fe y que allí siempre su blanco, su mirada sea aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo ve y aquel que siempre nos va y nos habrá de ayudar cuanto la palabra del señor nos menciona allí en proverbios que la esperanza es algo que nosotros no nunca debemos perder la esperanza del corazón de Dice allí bíblicamente, la esperanza del corazón es como un árbol de vida. Nosotros debemos siempre confiar, cualquiera sea su credo, cualquiera sea su tendencia, su mirada, Esto va para los gnósticos, los agnósticos y aún los ateos. Las cosas no son por casualidad. El día, la noche, las estrellas, el sol, el calor, el frío, la lluvia, no es una casualidad. Que se altera muchas veces, tanto en nuestro país como en muchas partes, pero no es una casualidad está todo bajo la creación misma de Dios y si usted quiere exteriorizarse de esto está en la formación que Dios le dio al universo al hombre, a la mujer y todo lo que creó en Génesis en todo lo que hoy tenemos a nuestra mano fue obra de Dios por eso que él se denomina el alfa que principio y omega que es el fin pero por sobre todas las cosas nuestra plena confianza debe estar en él principio y fin nunca nos podamos defraudar de esto, de lo otro como humano por cierto pero no de Dios el hombre falla la mujer falla el hombre pone letreros iglesia tanto identificación tanto, organización tanto con presión jurídica como la mía que la tengo en el ministerio de justicia porque es parte de lo que la ley me exige como derecho público como ministerio y muchas iglesias lo tienen pero lo prevalente lo esencial como dicen muchos todos los caminos conducen a Roma Nosotros tenemos que, que pensar y que confiar Que hay uno que ha prometido estar con nosotros ayer, hoy y siempre Y la mirada de él siempre está fija sobre nosotros Sobre sus hijas y sobre sus hijos Y lo que les falta, lo que tienen carencia Los momentos difíciles, los duros, los tristes, los amargos Para traer consuelo, paz y esperanza la verdad que yo no me identifico por tener una iglesia en donde hayan pocos, muchos, más o menos miembros, no. Yo trabajo en la secular y trabajo mucho en el campo misionero, ayudar a aquellas personas que aún ni las conozco. Nunca, la verdad que la he visto, como es el caso cuando fuimos a Paipote, en general que hoy en la mañana ve, veía unas fotos, como cuando estuvimos en el Centro de Valparaíso, ayudando, como cuando estuvimos haciendo obras sociales hicimos 10 en, en el colegio que yo trabajaba durante el periodo de 8 años hicimos 10 campañas solidarias formamos un departamento y la verdad que nos sentimos tremendamente orgullosos de que Dios nos diera esa apertura y el respaldo de, de, de, de, de los apoderado de poder contribuir con un grano de arena para llegar a los hogares donde había mucha necesidad, hemos trabajado con gente en la calle Hemos trabajado con gente abandonada, hemos trabajado con, con, con personas que lo han pasado muy mal, hemos, eh, hemos trabajado con personas que han tenido eh, lo que significa el dolor de un ser querido que está con cáncer y, y, y, y poder acudir con una ayuda para eh, allí comprar una droga. Entonces, la vida nos depara momentos difíciles y adversos pero nuestra esperanza siempre debe estar en aquel que los ve Los mira Está al lado nuestro Allí la palabra nos dice Que Él es omnipotente El dueño del universo Es omnipresente Está presente al lado nuestro En que no lo podamos tocar Y eso es omnisciente Está aquí en nuestra mente Y todo lo que usted le pida Siempre Él le va a responder Por tanto yo le invito en esta mañana Y cuando hemos tenido estos temas tan importantes que hemos estado analizando son parte de la problemática de un país son parte de la problemática que hay en una, en una sociedad y como tal debemos también ser protagonistas para la búsqueda de las soluciones de esa sociedad que está en conflicto y la verdad que usted en forma particular la familia debe fortalecerse la familia debe perdurar la familia debe impartir valores a los hijos. La familia debe cumplir un rol sumamente importante en la unidad y también en los valores hacia sus seres queridos. Hoy, los conflictos que se están dando en los colegios, los conflictos que se están dando en nuestras calles, los conflictos que se están dando en los diferentes lugares de nuestro territorio nacional... Tienen que tener una solución, pero para eso hay que trabajar. Y hay que trabajar en, en, en buscar el diálogo, en tener reuniones, pero concretas también. Que se puedan destinar, ¿cierto?, allí los medios pertinentes para que todo lo que podamos ayudar sea en beneficio de aquellos, los más desposeídos, Aquellos que necesitan educación Que no la tienen a lo mejor completa Aquellos que necesitan una mano que se extienda Y que puedan visualizar que hay una necesidad Aquellos que están eh, pasando un momento de enfermedad Y que eh, es costoso su atención de salud Porque no le podemos decir tan solo Vamos a orar por usted Que lo más importante También tiene que haber una acción Y si no hay una acción Quiere decir que estamos fallando en algo estamos haciendo una parte de nuestro trabajo que es la fe que le vuelvo a decir, es fundamental pero también va acompañada de las obras como yo colaboro como contribuyo para esa persona que necesita de nuestra ayuda se da cuenta yo agradezco porque ahí tenemos eh, algún paréntesis a nuestro eh, hermano Armin Armin Eh, que tengo el honor de participar con él En un grupo de oración Con eh, muchas personas que son de acá de Santiago Y otras que son de allá de la región del Maule eh, Donde hay algunos pastores y hermanos Y soy parte de esa agrupación Y también eh, saludar a nuestra querida y amada hermana Ivonne Celeste Molina Que está allí en la región de la Araucanía y en el pueblo de Traguén. Un saludo para ella, con mucho cariño, y para la familia, la hermana Mónica, eh, su esposo, y para todos los que están por allá. La verdad que le extraño y, y espero en algún tiempo muy breve el poder ir a verle. La verdad que se han ido agregando ahora Gracias, hermano Hermín, porque lo importante es vuestras oraciones. Ivón, Ivón Celeste, nuestra hermana Ivón Celeste, Molina Escalona, me dice, gracias, pastor, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Siempre sus oraciones de la novena región, por cierto, Traiguén, ahí nos están viendo. Eh, nuestro hermano Hermín. Cierto también, Él lo está viendo Y todo lo que se van agregando La verdad que a medida que vamos Transcurriendo el programa Estamos viendo como Como el Señor Nos permite, debemos marcar Liderazgo nosotros A veces, discúlpenme, estamos como Muy apocados, estamos muy encerrados Nos damos nuestro Proceder en cuanto A la opinión Nos damos un paso de fe si el mundo cristiano en Chile tiene mucho que decir Acá Dios nos brindó la oportunidad De que esta iglesia que tuvo un gran mover en el año 1909 En el gran movimiento de la iglesia Allá en Valdivia y en Valparaíso Acá en la quinta región Y allá en la región de los lagos O de los ríos el lago y los ríos también cierto ellos estaban muy muy muy la verdad eh, motivados de poder tener grandes momentos de, de encuentro de, de, de espiritualidad de crecimiento interior y la iglesia empezó a crecer y empezó mucha gente a relacionar la iglesia y empezó a cambiar dios la cambió no es porque ellos quisieron cambiar dios nos cambió porque los transformó Entonces, eso era lo que nos falta hoy yo quiero motivarlo a usted quiero que no se, no se me vaya del programa ni ahora ni en los próximos programas que tenemos de 10 a 12 del día este es, yo diría que no es un esfuerzo que nos da la fuerza yo vengo saliendo de turno de noche de las 7 de la mañana en vez estás durmiendo plácidamente en mí en mi habitación estamos acá en la radio ahora un rato más a las 12 del día me iré a dormir Ya nos marcan 25 minutos para el mediodía, la finalización de programa es el mediodía, pero yo quiero que usted me ayude a orar y que podamos tener allí un gran ejército espiritual en el sur, en el norte, en la zona central y que podamos ponernos de acuerdo, cierto para no trabajar con colores propios, sino que debemos trabajar para que Dios haga algo grande en este país. ...ya estamos cansados de la jerarquía... ...ya estamos cansados de intereses creados... ...cada cual quiere figurar... ...cada cual quiere ser el mayor líder... ...eso la verdad es que no tiene mayor relevancia... ...nosotros tenemos que trabajar... ...para nuestra sociedad... ...y contribuir... ...para que nuestro país... ...sea un país... ...como un día se dijo... ...pero como que se ha ido evaneciendo... ...y ha ido perdiendo en el tiempo... ...una promesa tan concreta y tan real... ...que Chile sería para Cristo... ...y la verdad como que la hemos olvidado... ...oiga, vemos que después de la pandemia... ...la verdad que muchas iglesias... ...tuvieron que cerrar sus puertas... ...porque los miembros ya no van a la iglesia... ...estas las redes sociales, yo sigo por redes sociales... ...dice alguno y la verdad que igual me alimento... ...igual recibo la palabra, pero que no es lo mismo... No dejar de congregarlo como algunos tienen por costumbre. Algunos cuestionan que la ofrenda, que el diezmo, que no, que sí, que, que no corresponde, que para otra época. Usted cumpla con lo que Dios le pide. Porque la ofrenda, para el, los gastos físicos de donde usted se congrega, hay que pagar luz, agua, porque no se regala. No se regala hay que pagar, eh, cierto, a rey lo que se hacen y los diezmos porque usted ben, eh, usted bendiza, Señor, y yo lo bendice a usted si tiene un mal destino, ese es un tema de Dios con la persona que lo recibió por eso que de repente yo no estoy muy de acuerdo con diezmos y ofrendas si yo tuviera una iglesia, porque yo soy itinerante hago el, el, la labor de evangelín de evangelista y de, y de conferencista me gusta estos temas pero otra vez tener una iglesia eh, eh, en la especulación porque a veces cuando Dios nos da ese privilegio no está el, el hermano, la hermana eh, x que no ha tenido alcanzado madurez y que dice que habrá hecho el pastor con los diezmos y mire esto y, y cambió el auto, déjelo que haga lo que él estime conveniente la palabra nos dice traer diezmos al alfolí y derramaré bendición mire hasta que sobre abunde ¿a quién? al que lo va ahora, si aquel que usted se lo entrega no le hace buen uso de eso es un tema de él, no es un tema nuestro pero es un tema que vamos a conversar en algún momento en nuestro programa lo importante es que la iglesia está como apocada está como está como rendida como le decía hay muchas iglesias que han cerrado no tienen miembros hay muchas iglesias que, que, que se han disuelto Hay, muchas, eh, hay mucho liderazgo que no está viviendo el momento, diríamos que tenemos que vivir, tenemos que levantarlo, tenemos que fortalecerlo, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que llenar el, el, el elipse del Parque o Higgins, no por figurar, no, cuando venía el hermano la que estaba vivo, cuando venían otros grandes líderes del extranjero, pero aquí también hay muy buenos líderes, de muy buen testimonio, Pero ya, eh, claro, la pandemia, pero antes la pandemia tampoco lo hacíamos. Ahora que es el tiempo que ya que empiezan los aforos a ser, diríamos, eh, con más eh, franquicias, debemos retomar el camino que tiene que tener la Iglesia. La Iglesia debe vivir un protagonismo y mientras no tenga ese protagonismo, Mientras no se inserte en la sociedad civil bajo nuestro ángulo y bajo nuestra formación cristiana, no vamos a avanzar nunca, no vamos a estancar. No olvidemos que la palabra nos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué lo ha dicho Jesús? Muchos son los llamados. Todos dicen creer, todos dicen ser hijo de Dios. Pero su ejemplo va muy lejos de eso Por tanto, esa palabra se repite, se cumple Muchos son los llamados y pocos los escogidos ¿Usted quiere ser escogido? ¿O quiere ser solamente un llamado? Que se siente bien cuando va a la iglesia, escucha el mensaje Y cuando le dicen, sabe que usted, mire, Dios me lo ha puesto Para que usted trabaje en tal o cual cosa No, yo aquí me, estoy tranquilito, déjeme aquí en la banquita nomás Dios lo llamó para trabajar Usted tiene propósito con su vida Usted tal vez no lo tiene claro Pero tiene propósito Usted quiere hacer preguntas, si quiere hacer consulta ¿Y en qué me baso? ¿Cuáles son las señales? Bueno, escríbame Hable conmigo internamente Y la verdad Es que siempre vamos a tener Una respuesta de consejería Para poder Dar una claridad A la manera Como usted está mirando el Evangelio A veces un poco egoísta en, hablo en términos general un poco egoísta me conformo con que vayan los hermanos tanto a la congregación o a la iglesia es cierto y con eso me deja tranquilo ya no tenemos amor por la almas hoy hay mucho más que ayer gente que sufre yo no sé si usted ha ido aquí al mismo Puente Alto acá en la comuna el, de Puente Alto en el sector sur de Santiago en la provincia cordillera Más que nunca del año pasado Y el antepasado veo mucha gente viviendo bajo el alero Donde está el metro Y ahí tienen su casita Y ahí duermen Les llevamos un café Les llevamos algo para comer Lo dejamos así nomás Yo creo que debemos Llevar este evangelio a todos A todos De tal manera Que no, no se puede dar espacio A que el odio crezca cada día más Porque el Señor nos dice a través de del Salmo Que es tan, tan importante Cuando nos menciona Jehová es mi pastor Y nada me faltará Jehová es mi pastor y nada Mire, nada No algo No algunas cosas Sino que nada De lo que usted le pida le faltará si usted tiene hoy necesidades, confía siempre, déjese aconsejar, actúe con fe. Si está enfermo, si tiene fe y está en, en, en el plan de Dios, se va a mejorar, pero entregue de sí para Él. Entregue de sí para Él. Usted no puede, ¿cierto?, eh, eh, no entregar algo que no siente, ¿cierto?, entregue su corazón su vida sus hijos su familia su matrimonio entregue sus hijos que van al colegio ore por ellos hagan cultos familiares hoy ya no como que no hay interés de nada en forma globalizada vuelvo a reiterar estamos hemos retrocedido mucho yo veo muchos cristianos desalentados muchos cristianos cansados y no estamos cumpliendo lo de esa manera el rol que Dios nos ha encomendado debemos ser una luz para la sociedad una luz para el mundo en donde ellos reflejen cierto el amor de Dios en usted usted es un ente usted es un, un, un, un intermediario es un mensajero de llevar una palabra que haga vida en el corazón de ellos el que está alejado que vuelva el que no conoce a Dios que lo conozca la familia que está quebrantada que sane que se fortalezca que cicatricen las heridas hoy hay otras cosas que están predominando la verdad que aquí vemos nosotros varios que están conectados ánimo y mucha fuerza mi pastor Mario me dice hermano Amin así mi pastor me escriben Cierto Muchos Muchos Hermanos Y la verdad que yo Quiero Motivarle No he podido viajar Mire El momento Acá me dice hermano Bien Dios Le bendiga mucho Mi pastor Mario Eduardo Ibañez Serega Bendiciones Bendiciones pastor Pero Está en mi propósito Viajar Recorrer todo mi país Y el que quiera eh, eh, Agregarse a la caravana Y y vamos a ir por los diferentes lugares lugares allí lejanos, cercanos, urbanos, rurales. Hoy más que nunca Chile necesita de Cristo. Muchos que se han alejado no quiero no quiero decir que Dios lo ha castigado, pero necesitamos estar cerca de él. Cuando ya son 13 minutos para las para el mediodía de este día sábado, ha sido un programa de bendición, yo lo espero el próximo sábado, en esta misma radio, en el 107.5 FM y a través de Facebook Live, para que usted nos siga, para que usted pueda, analicemos la semana, y quise hacerlo en un comienzo, lo que está ocurriendo, porque de todos lados, como que estamos llenos de problemas, en la Constitución eh, hay algunos, diríamos, eh, artículos que no cuadran... ...sobre todo en, en, en cuando se exponga eh, en, en la Constitución de salida... ...en la aprobación, porque ya sabe que tiene que ir un plebiscito... ...para aprobar eh, la nueva Constitución, eh, en cuanto al borrador que hay hoy... ...después tenemos temas que, que tienen que ver con educación... ...y con esto que se ha masificado, la verdad, y que es complicado... ...temas de seguridad tenemos que ver temas de convivencia andamos todos alterados mire, la estadística dice que somos el país el país latinoamericano con mayor índices de enfermedad ¿cierto? mental estamos deteriorados mentalmente la pandemia, algo pasó y creo en nosotros en salud mental estamos mal, estamos ocupando el primer lugar y estamos ocupando el segundo lugar a nivel mundial de salud mental no estamos bien todos andan violentos todos andan agresivos todos pelean en todos lados el metro acá en Santiago en, la, en micro, en la calle la verdad que todo es es discusión yo creo que debemos retomar la senda antigua y retomar la senda antigua es poder entregar todo lo de sí... todo lo nuestro... para que Dios nos ayude... en momentos tan complejos... como vive nuestra sociedad chilena... latina... y mundial... porque el tema de Ucrania... y el tema de, de Rusia... es un tema que a todos preocupa... pero Dios... es el que permite... que lo que tenga que acontecer... acontecerá... porque está escrito en la palabra Mateo 24... Por tanto debemos estar preparado cada día para lo que viene dios le bendiga y grab ese mensaje jehová es mi pastor y nada me faltará en todo tiempo dice el proverbista ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia escuchamos su parte de un tema y ya entramos a orar Por cada necesidad Piense que hay un tema Muy bonito Vuelve a llamar Escuchémoslo sería distinto no como la última vez ya no soy el mismo si llamarás otra vez yo te aseguro mi cansado corazón quiere ser tuyo abriría sin dudar a ti la puerta no te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Nuestro hermano Armín Ferreira me dice El Evangelio es cambio de vida amén, por cierto que es cambio de vida muy cierto eso yo quisiera en esta hora elevar una oración los minutos que nos quedan y esperarlo, el próximo sábado estaremos desde las 10 de la mañana para compartir con ustedes un nuevo programa segunda edición de la tercera generación o temporada desencribal. De Oramos al Señor. No tengo fuerza. Amantísimo Dios y buen Padre de toda gracia y de toda gloria, te damos gracias en esta mañana por compartir junto con aquellos que están en sintonía de temas tan importantes y tan relevantes como los que hemos tenido. Bendice a todos los que nos han sintonizado, bendice a todos aquellos que han estado con nosotros allí conectados y que la paz de Dios sea en cada uno de sus corazones y darle confianza y fe para que ellos puedan encontrar la respuesta en aquel que todo lo tiene, en aquel que todo lo ofrece, en aquel que siempre está dispuesto a ayudarnos. Padre, gracias por tu amor y misericordia y por volver a esta casa radial y estar adecuado en esta mañana de día sábado compartiendo la bendición de Dios bendice a cada uno de tus hijos y que sea un día maravilloso para la gloria de tu nombre te agradecemos por Cristo Jesús amén y amén Señor les les espero el próximo sábado les espero el próximo sábado de 10 a 10 a 12 del día diario mediante en su programa se para conversar temas tan importante y cualquier eh, eh, cosa que usted quiera compartir conmigo sin lugar a dudas estaré dispuesto para atenderle usted me escribe a través de mario eduardo y baynes eregas en, en, en facebook live eh, por interno o messenger allí me encuentra un saludo cariñoso a ...toda la región de la Araucanía... ...Taraguén... ...abrazos y besos... ...para toda la familia Molina... ...Nuestra eh, Manasoni... ...Nuestra mónica ...su esposo... Eh, ...y todo los que están allá... ...que me conocen... ...también saludar a nuestra hermano armín ...saludar a mi sobrino Rafaelito... ...saludar, cierto... ...con mucho cariño... ...a eh, Zayda... ...que está viendo el programa... ...yo sé que ella... Eh, ...necesita mucho de Dios... ...y todos necesitamos de Dios pero también debemos confiar plenamente en Él. Que Dios le bendiga y escuche esta característica, porque pronto se subirá este video eh, a través de YouTube y también podremos eh, vernos dentro de siete días más en su programa Sencribal. Que la paz de Dios y el amor de Dios repose en cada uno de vuestros corazones.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 Oración, oración alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. eres